Como vecinos del barrio estamos cansados, todos los que fuimos hoy a la reunión veníamos como en forma de broma, pero muy en serio, tomar Erela, porque no hay otra opción. No podés encontrar una forma, porque hasta nosotros somos capaces de, no sé, si nos dicen, bueno, tienen que ayudar hoy a hacer los pozos, para poner los postes y trabajar, yo te juro que nosotros como vecinos vamos a ir, vamos a acabar esos pozos, si hay que parar postes, los vamos a parar... Entonces, es la única forma. Y después, acordate que si llegaste a pasar, que nosotros vamos y tomamos, somos unos negros que tomamos, que queremos gratis y que no solucionamos nada. Sin embargo, cuando hay tres años de que se nos cagaron de risa. ¿Cómo querés Se nos cagaron de risa.